Lanza Llamas Voces que delatan Siempre Cansada del estruendo mágico de las vocales Cansada de inquirir con los ojos elevados. Cansada de la espera del yo de paso. Cansada de aquel amor que no sucedió. Cansada de mis pies que solo saben caminar. Cansada de la insidiosa fuga de preguntas. Cansada de dormir y de no poder mirarme. Cansada de abrir la boca y beber el viento cansada de sostener las mismas vísceras cansada del mar indiferente a mis angustias cansada de Dios cansada de Dios cansada por fin de las muertes de turno a la espera de la hermana mayor la otra la gran muerte dulce morada ...para tanto cansancio. Alejandra Pizarnik La infancia de Pizarnik fue difícil y llena de inseguridades. Más adelante, la poeta utiliza estos sucesos familiares... ...para conformar su figura poética uno de ellos, la constante comparación con la hermana mayor, propiciada por su madre y la condición extranjera de la familia. Los problemas de asma, tartamudez y autopercepción física de la poeta minaron su autoestima. Durante este período, Pizarnik comienza a descubrirse como un ser distinto, integrando a su carácter caótico e inestable la necesidad de ser reconocida por los demás. Después Durante la adolescencia, su incursión en las letras supone el inicio de la desgarradura. El existencialismo, la libertad, la filosofía y la poesía fueron los tópicos de lectura favoritos de la poeta. Para Pizarnik, escribir no solo representaba el reconocimiento, sino también la posibilidad de desahogarse, de manifestar esa sensibilidad que poseía. Toda su poesía es un diálogo infinito entre ella y todas las que es. Es una voz del yo que está detrás del yo, aun si éste se aleja. La búsqueda infinita de lo que se encuentra perdido, una incesante travesía que incluso hasta el final de sus días, la absorbió en una terrible ambivalencia. El paraíso infantil y la tentación de la muerte, la enajenación absoluta y la vocación amorosa. La poesía de Pizarnik es pura indagación. Si hay que afirmar algo sobre ella, es que es una continua pregunta. Siempre es el mismo interrogante. ¿De qué soy culpable? ¿Por qué este eterno sufrir? 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de seconal durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires. Hospital donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras dos intentos de suicidio. En el pizarrón de su recámara, Se encontraron los últimos versos de la poeta. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Lanza llamas. Voces que delatan.